Bienvenidos al podcast Meditaciones Estoicas, la versión en español del canal del mismo nombre, dirigido por el profesor de filosofía del City College de Nueva York, m a s s i m o Pigliucci. En cada episodio se compartirán reflexiones y pequeñas dosis de la sabiduría de los antiguos filósofos estoicos de Grecia y Roma. Puedes encontrar el original en inglés en a n c h o r f m s t o i c m e d i t a t i o n s y en cualquier plataforma de suscripción. Las reflexiones de hoy provienen del filósofo estoico Hierocles. Todo hombre considerará evidente y sensato lo siguiente: actúa con el otro como si supieras que tú eres él y él eres tú. Es algo que, al igual que los escritos de otros filósofos estoicos, suena muy cristiano y no es sorprendente por dos razones. En primer lugar, porque varias religiones y filosofías han convergido históricamente en preceptos similares. Debido a que son justos y conducentes a la prosperidad y a una humanidad floreciente. Y en segundo lugar, porque el cristianismo en realidad alberga una gran cantidad de pensamiento estoico, ya que todos los líderes de la iglesia primitiva, desde Pablo de Tarso hasta Agustín de Hipona, eran conocedores del estoicismo e introducían esta filosofía en sus escritos. En el caso de h i e r ó c l e s el concepto es simple. No solo tratas a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, sino que vas más allá. Actúas como si realmente fueras tú. Esta es una forma de expresar la idea estoica de cosmopolitismo, la noción de que todos somos hermanos y hermanas en este planeta. Debido a esta interconexión, no tiene sentido para los estoicos distinguir lo que es bueno para mí de lo que es bueno para los demás. Ayudar a los demás es bueno para mí y mejorarme a mí mismo es bueno para los demás. Gracias por haberte unido a esta nueva meditación estoica. Estaremos de vuelta con un nuevo episodio muy pronto, si el destino lo permite, por supuesto. Si te parece adecuado, conveniente y útil, puedes dar visibilidad a este canal suscribiéndote y pulsando el botón Me gusta. El podcast que tú just escuchaste fue hecho usando Anchor. ¿Estás pensando en hacer tu propio podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.